Médicos, estatales y judiciales realizarán un paro y movilización al Ministerio de Economía. Los gremios de ATE, SICOP y AJB marcharán rumbo a la cartera económica bonaerense, ubicada en 7 entre 45 y 46 a partir de las 10 de la mañana, para exigir la reapertura paritaria. Luego, ATE movilizará hacia la Dirección General de Cultura y Educación por los descuentos al personal de educación. Desde AJB piden la reapertura de paritarias y la recuperación del poder adquisitivo, mientras que el Gremio de los Profesionales de la Salud denuncian no haber sido recibidos para la discusión. Feriantes de Plaza San Martín reclaman en la legislatura. Escuchamos lo que nos cuentan desde FM Resistencia. Manteros y manteras de Plaza San Martín vuelven a convocarse en la legislatura de la provincia de Buenos Aires Hablaremos entre todos, porque bueno, la plaza y la feria la hacemos todo entonces vamos a hablar entre todos en una asamblea para ver cómo podemos seguir, porque la verdad es que no podemos seguir más plascutándonos dando vueltas sobre la plaza sin poder trabajar, porque la realidad es que la gente necesita comer, necesita trabajar para llevarse eh, el mango a la casa que ya desde el viernes están sin poder trabajar. Nosotros llegamos a la plaza y por lo menos contamos bueno, trabajar Estamos lunes, martes y nos quedamos dentro de todos tranquilos porque lo que hicimos lunes lo, lo repartíamos para dos días. Hay gente que solamente vive de la plaza y no tiene otro trabajo porque no consigue, porque tienen un problema. Y la verdad que es doloroso, no pueden trabajar. Reportó FM Resistencia para Informativo Regional. Un servicio que informa, informa. más cerca. Más cerca. Convocan a grupos teatrales para ingresar al ciclo de teatro independiente 2019. La Municipalidad, junto a la Asociación Argentina de Actores, convoca a grupos de teatro de La Plata, Berizo y Ensenada a participar del ciclo de teatro independiente en Movimiento 2019, el cual tiene como objetivo promover el trabajo de artistas locales y consolidar la identidad cultural de la región a través de propuestas gratuitas para todo público. El plazo de inscripción será hasta el viernes 21 de junio. Quienes estén interesados en participar o deseen obtener más información sobre la convocatoria pueden comunicarse al teléfono 15 483 98 78. Los grupos seleccionados tendrán la posibilidad de llevar adelante funciones en centros culturales dependientes de la comuna, bibliotecas populares, centros de fomento y en la República de los Niños. El cielo está inestable en la región, la mínima para hoy es de 17 grados y la máxima de 22. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.